La Yo jamás te conocí Yo jamás te conocí jamás ese vivir secreto que te apartaba de mí Por eso sufri el tormento de estar contigo Sí, de ti me enamoré, sí, de ti me enamoré, ni quise sentirte mía pero jamás lo volvé. Y espero que llegue el día en que me digas por qué, tú siempre fuiste para mí el calor que yo buscaba, tras la puerta tan cerrada que jamás la pude abrir. Quizás te lloraré, porque siento pena me mi abrazado a tu almohada. Soy... jamás te conocí, yo jamás te conocí, jamás descubrí el secreto que te apartaba de mí, por eso sufrí el tormento de estar contigo y sin ti, sí, de ti me enamoré, sí, de ti me enamoré, y quise sentirte mía. Kronočni la la la